Bueno, continuamos acá en la sala de Villa Luján. Estamos con el director de atención primaria, Facundo Maidana.、Eh, ¿Qué nos puede decir de la realización de, de este objetivo que han tenido? La verdad que estamos muy contentos porque podemos concretar todas la, las expectativas que teníamos、eh, al inicio de la gestión y en un contexto como este, en el que demanda、eh, que la gestión esté a disposición de los vecinos y las vecinas de, de Piran. En el caso de Villa Luján, un barrio y un área programática que estaba bastante desprotegida y que sin duda el centro de salud viene a, a reconfortar todas esas deficiencias que había antiguamente.